11 y 14. Hacíamos hacía un tiempo que no escuchábamos esta música ni la voz que va a venir a continuación, que es la de el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día. Buen día, Carlos, ¿qué tal? Bien. Bueno, hacía rato que no escuchábamos novedades policiales. Queremos saber cuáles son las de las últimas horas. Bueno, estábamos trabajando en una investigación de un hecho de un hurto de un automotor del día 27 del 3 del 2016 eh, del cual resultaba anunciante el ciudadano Di Natale, hecho que ocurriera en perjuicio de este ciudadano en horas de la madrugada de esa fecha, ¿no? En virtud de ello, eh, y en base a las cámaras que tenemos existentes en la ruta se entabló una investigación la cual llegó como resultado a una orden de allanamiento en la localidad de Bellavista Partido de San Miguel, eso es en el conurbano de, de Gran Buenos Aires ¿no? en ese allanamiento se logra incautar un vehículo marca Chevrolet Corsa eh, modelo Classic eh, y vengo a, la, a mención que era el vehículo con el cual se arribaron hasta este medio a cometer el ilícito y que fue de custodia del vehículo 147 Eh, quedando imputado en la causa el ciudadano Nicolás Ezequiel Belinsky de 27 años de edad, esta persona fue notificada y bueno, quedará a disposición de la justicia pero con libertad eh, vengo a el tema de la investigación es porque en el vehículo eh posible, presumiblemente que no sabemos la la el destino que tuvo eh es parte también de la investigación pero es parte fundamental el rodado incautado ya que él mismo fue con el cual se arribaron a este medio y, y cometieron el ilícito no Ajá, también, también. Esto... ¿Hasta ahí la información entonces? O hasta tenemos... ahí no hay otro. para um, Alguna contravención, infracción y ni algunas, eh, digamos, eh, operativos que seguimos haciendo con respecto a tránsito. Pero bueno, de, lo que es eh, de importancia era este tema, que bueno, nos tenía un poco preocupado, pero bueno, me hubiera gustado encontrar el, el 147, pero claro. bueno, es así. Claro, claro andás a ver dónde estará, ¿no? Bueno, gracias Mauricio. No hay por qué. Hasta luego. Hasta luego.